Seguimos enredando las mañanas en este 31 de agosto, último día del de mes. Y faltan 12 días, si no me fallan la memoria y las cuentas, para las PASO. Y la economía es algo del que estuvimos hablando bastante. No había mucho, mucha propuesta, mucho plan parecido en materia económica de parte del de, eh, gobierno. En vista de las elecciones era todo más que nada vacunación, carnet y demás pero en estos últimos días seguramente algún análisis económico hay que hacer y para eso del otro lado está Mariano Félix. Mariano, buenos días. Este, eh, sí, efectivamente, bueno, ahora se acerca la elección y, bueno, obviamente desde el, desde el gobierno y distintos ámbitos este, empiezan a, a bueno, surgir propuestas que tienen que ver con, bueno, con ganar apoyos, este, pero me parecía interesante este, conversar un ratito sobre una, un planteo que se viene haciendo hace un tiempo ya desde unas, algunos movimientos sociales, en particular desde, desde la UTEP, que está obviamente bien vinculada con el Gobierno Nacional, en torno a, a transformar o lo que ellos llaman a veces reordenar la, la política de seguridad social en Argentina y, con, y configurar digamos, una, nueva, una nueva forma, digamos, de un nuevo mecanismo de transferencia de ingresos este, que supere la multiplicidad de planes sociales que, que hoy por hoy y desde hace muchos años ya este, abundan en, en nuestro país. En, ustedes habrán escuchado hablar, digamos, de una propuesta que está circulando, que habla de, hace referencia a, a implementar lo que llaman el salario básico universal o el ingreso básico. Tiene muchos nombres porque hay también muchas este, versiones, digamos, teóricas y prácticas de de esa propuesta, pero en Argentina empieza a aparecer con más fuerza como, con, con el nombre concreto de Salario Básico Universal. Sí. Esta es una propuesta que de nuevo, se está discutiendo en el, en el ámbito del gobierno, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y donde la, la UTEP y otras organizaciones este, vinculadas están participando activamente en función de, bueno, de ver si algo de esto puede ser este, este, aprobado a la brevedad. Sí, que lo, como que tuvo un repunte del debate, eh, en el debate ya en el año pasado, en el primer año de transcurso de la pandemia, incluso en sí. eh, los países del primer mundo también, ¿no? y ahí eh, se, se suma, eh, nos sumamos a ese debate y como que charlamos, me acuerdo de alguna cosa, de que no había una contraprestación, era el, o, o la idea es que no tenga una contraprestación, sino el, eh, la simple necesidad de seguir viviendo. Sí, exactamente, como que hay, digamos, como una, hay un concepto general de lo que es el ingreso básico, o la renta básica también le llaman, o el ingreso ciudadano, que un, hay un concepto general que plantea que, bueno, este, en, en las sociedades contemporáneas eh, hay, hay varios elementos, por un lado este, se asume el hecho real, digamos, de que efectivamente la producción de riqueza en el, en el mundo, no depende de nadie en particular, sino que depende de la existencia de todos nosotras y nosotros eh, simultáneamente haciendo cosas para generar riqueza, ¿no? Entonces la riqueza es un producto de la sociedad y por lo tanto, en esa clave este, es un, podría, ser, podría configurarse como un derecho este, la, la posibilidad de apropiarse de una porción de esa riqueza, este, más allá de, de directamente qué es lo que uno hace Este, en, en la sociedad Cuál es el aporte individual y concreto Que de nuevo no existiría ningún aporte individual Porque cada aporte individual es parte De un aporte colectivo Entonces no hay forma de, de, de tenerlo separadamente y, y este planteo Entonces también señala la necesidad De que ese derecho suponga eso Que vos más allá de qué rol tengas Qué puedas hacer hoy o qué hagas mañana Tengas derecho a apropiarte de una parte De la riqueza social generada Esta Es un poco la base conceptual De la idea de renta básica eh, que después, bueno, obviamente se va afinando, y un poco se plantea, un poco como lo señalabas vos recién, que es, bueno, el derecho a tener un mínimo ingreso para, en una sociedad donde la buena parte de la vida está mercantilizada, este, ese ingreso te permita vivir más allá de lo que vos hagas. Y acá hay otro elemento, ¿no? Que este más allá de lo que vos hagas supone que vos, lo que vos haces no es una decisión puramente individual, sino que, bueno, supone condiciones sociales que vos no controlás. Por ejemplo que vos podés estar desocupado o desocupada, y eso no depende de vos, no es que es un problema tuyo, sino que, bueno, la sociedad no genera las condiciones para que vos puedas ocuparte en un empleo asalariado o en una como cuenta propia o autoempleado, o lo que fuera. Y así otras circunstancias, que vos te podés llegar a enfermar y entonces no poder trabajar, y, pero necesitas ingreso de todas maneras, bueno. Distintas circunstancias que hacen que en esta sociedad tener un, mínimo, un ingreso básico, un ingreso elemental, sea este, fundamental para que pueda seguir viviendo. Este es un poco el fundamento conceptual de esta discusión. A partir de ahí, bueno, en, se han hecho experimentos en algunos países que remiten a, bueno, qué pasa si a una población le dan un ingreso que no tiene ninguna contraprestación, de nuevo, exacto, es un ingreso sin, sin, vos no tenés que hacer nada para recibirlo, qué es lo que sucede, ¿Qué, cómo cambian las prácticas, digamos, de las personas, etcétera. Y en Argentina, este debate, como decíamos, digamos, empezó, retomó el impulso el año pasado, esto había sido una discusión a fines de los 90, ya, eh, no sé si ustedes se acordarán, había, estaba el Frente Nacional contra la Pobreza eh, a finales de los años 90, que planteaba, y principios de los 2000, que planteaba la necesidad de establecer un ingreso universal de alguna característica en aquel momento. Bueno, esto un poco después se medio que después se transformó de alguna forma en, bueno, en, los, en los planes sociales muy masivos, este, el plan jefes y jefas y otros programas, que tenían algunas características similares a esta idea y no tanto, porque en ese momento, bueno, si bien este, la, la, en muchos casos no había contraprestación para recibirlo, sí en la mayoría de ellos el Estado exigía determinadas prácticas de contraprestación, Y hoy por hoy la mayoría de los planes sociales, aún los más masivos, requieren algún tipo de contraprestación, incluido por ejemplo ¿no? asignación universal por hijo o hija, ¿no? Es un plan social bastante masivo. supone que eh, la familia tiene que llevar a los chicos a la escuela, a, a los controles de salud, y eso lo tiene que certificar. Este, entonces no es un no es un ingreso un, no es un ingreso sin, sin contraprestación. Y después tenés los planes potenciar trabajo hoy, por ejemplo, o la que era la Argentina trabaja en otro momento que también suponen contraprestación laboral, en ese caso, o de educación, ¿no? Alguna de ese estilo. Este es un poco el contexto en el cual empieza a surgir esta nueva discusión, donde se combina en realidad una suerte de salario básico universal con la, la idea de un empleo garantizado, y explico un poco cómo es esta articulación. Sí. Eh, lo que plantean, lo que, se, lo que empiezan a plantear es que, bueno, este, en la Argentina se ha consolidado una masa, digamos, o una cantidad de, de empleos y de actividades que hoy se empiezan a denominar hace un tiempo ya de, de actividades en el marco de la economía popular, que son actividades de, de cierto grado de precariedad, bastante elevado, con bajos niveles de remuneración, que pueden ser actividades en, como empleos asalariados o autoempleo, pero que también pueden ser actividades de trabajo comunitario en, en no remunerado en, en los barrios o en otros lugares, con organizaciones de la sociedad civil diversas. Todo este, tipo de, este conjunto de actividades Este, de nuevo, por un lado expresan la, la precariedad y la, digamos, y la incapacidad de la economía capitalista en Argentina De crear puestos de trabajo formales, bien remunerados, etcétera Que es como el paradigma o es el, el, el, el discurs, al menos discursivamente el paradigma de las estrategias de desarrollo ¿no? Que todo el mundo tenga algún empleo de alguna forma Que esté en condiciones legales, digamos, ¿no? y que pague bien, que alcance para vivir, etcétera Esto obviamente no ocurre en Argentina y frente a, esa mas, a la masividad de esta llamada economía popular, que es la masividad de la precariedad más absoluta en las condiciones de trabajo y de vida, surge esta idea de establecer este, esta suerte de salario universal. Que en la discusión concreta tiene algunas características que lo hacen, me parece a mí, un tanto problemático como, como planteo. Por un lado... Este, las propuestas que están circulando suponen que, bueno, que el, que el salario universal sería algo parecido a lo que hoy es el potenciar trabajo, que pagaría entre medio salario mínimo y un poco menos, este, de manera tal que, bueno, es un, sería un ingreso básico, por decir, pero bastante bajo, ¿no? Este, es una suerte de, eh, sí, nada eso, es un ingreso que está bastante por debajo del salario mínimo y, por, y, por lo, y también, por lo tanto, por debajo de la línea de pobreza. No alcanzaría ya, desde, desde el vamos, no sería algo que te permitiría vivir en estas condiciones de, bueno, no, no encuentras trabajo, estás enfermo, tenés algún problema, no podés trabajar. No es que el salario universal vendría a garantizar las necesidades. Y digamos que en el, en este, más en este contexto donde digamos, se están deteriorando también todas las políticas públicas en general, la provisión de salud, educación y otros servicios públicos están muy mercantilizados o muy deteriorados, o las dos cosas a la vez, este, con esos niveles de ingreso monetario, digamos que no, no vivís muy bien en Argentina, si tuvieras que alquilar, o si tuvieras, digamos, claramente no es un ingreso básico en el sentido estricto. Este, y por otro lado, bueno, se plantea que no es para todo el mundo, digamos, no, la idea del ingreso básico es que es para todo el mundo sin condicionalidades y bueno, en este caso, como idea general, la propuesta del salario universal tiene ese nombrecito salario, que lo, lo vincula a, a que sería, digamos, un beneficio que podrían adquirir, obtener algunos trabajadores y trabajadores no registrados, digamos, en lo que sería en la economía popular. También lo podrían obtener trabaja, eh, jóvenes que están estudiando, que están en formación, un poco en la línea de algunos programas que ya existen. También lo podrían recibir este, Salario Universal, este, quienes están en actividades estacionales, como ¿no? la recolección de frutas y verduras en Argentina, y también quienes están haciendo justamente este trabajo de tareas de reproducción y cuidado en espacios comunitarios, en comedores u otras organizaciones similares. Entonces ya el universo se acota, de nuevo, a esto que, se, que hoy podemos denominar economía, economía popular, que es, es un universo bastante heterogéneo, digamos, ¿no? Es difícil para mí, por lo menos, dar un nombre, o sea, dar un nombre que unifique, porque la verdad que son situaciones bastante distintas. Pero el problema, digo, bueno, esto ya lo acota bastante, ¿no? Deja de ser universal. Deja de ser claramente universal, más allá de que se lo llame así. Entonces, para empezar, después el, el, lo que pagaría es bastante menos que lo básico. Y, y, pero también, claro, está la discusión acá, digamos, se lo plantea así también, porque la cuenta que hacen, quienes lo proponen, es que, bueno, este, pagando menos de, un, menos de un salario mínimo, la mitad o un tercio de un salario mínimo a este subconjunto de la población, que son cerca de 4 o 5 millones de personas, o un poco más, Este, esto no requeriría aumentar mucho el gasto del Estado Vieron que el discurso sobre ¿no? que el gasto público es muy alto Y que no hay que aumentarlo por X y por B Porque no hay que pagar los impuestos, qué sé yo Como es como un discurso bastante generalizado En, digamos, en, el, en los espacios políticos este, más hegemónicos Y entonces la propuesta esta se ha licuado Podríamos decir, este, para hacerla aparecer como algo factible No requiere que el Estado gaste mucho más supondría fundamentalmente sumar todo lo que los distintos programas sociales en Argentina hoy gastan todos juntos en un solo programa, y aumentar un poquito el gasto público. Pero bueno, obviamente, planteado así, en, en, al intentar hacerlo aparecer como que es algo posible, no altera, digamos, no pierde no, toda la radicalidad que un programa de, un, de ingreso universal podría tener, digamos, este, uno podría plantearse las implicancias, ¿no?, de de que todo el mundo tuviera la posibilidad de vivir sin trabajar, llamémoslo así, para decirlo claramente, y que después si quiere tener más ingreso, este, y tener otras cosas, o puede, hacer, puede trabajar remuneradamente o no en otras, en otras actividades. Y eso ya desaparece porque se acota mucho el valor y la cantidad de gente que lo puede recibir este, este ingreso. Pero por otro lado, después... al al acotarse a determinados grupos de trabajadores y trabajadoras o de personas en distintas condiciones, también ahí empieza a jugar, a jugar otros elementos. Por un lado, si se plantea como, se lo plantea en las propuestas que yo he leído, como un salario, digamos que aparece como un complemento a los ingresos que la persona puede tener. Por eso puede, puede aplicarse a trabajadores y trabajadoras no registradas en la economía, ¿no? Que tienen un ingreso muy bajo, que tra trabajan fuera de, de la ley, no por culpa suya, sino porque sus empleadores no no los no registran, etcétera, este, y se piensa entonces como un mecanismo que sería como una suerte de transición hacia, un, hacia empleos más formales en un futuro indeterminado. Ahora, por un lado, digo, por un lado esto supone que vos le das un ingreso a las personas, que lo cual no está mal en sí mismo, obviamente una persona que, que todo el mundo quisiera tener un ingreso garantizado, por más bajo que sea, Pero por otro lado, a la vez, está dice, bueno, te, te lo doy para a vos que tenés un empleo muy precarizado, pero de alguna manera estás validando esas, esas condiciones de precariedad laboral, vos no vas a hacer nada para, no estás haciendo nada como Estado, si se quiere, para resolverlas. Entonces, validás un mercado de trabajo ultra precarizado. Esto por un lado. Por otro lado, si uno lo piensa, como lo piensan estas propuestas, esto como un mecanismo de transición hacia un empleo formal, la pregunta es, ¿Qué es lo que cambiaría? Y yo diría, y la respuesta es nada, que hará que el mercado de trabajo argentino empiece a generar puestos de trabajo protegidos, ¿no? De buena calidad. Esto, digo, esto no ha ocurrido en, no sé, por lo menos 30 años la Argentina crea muy pocos o casi o nada de empleo formal y bien remunerado. ¿Por qué la creación de este ingreso básico, salario universal, permitiría cambiar eso? Eso no está claro. Para mí no, no, no, hay, ningún, no hay ningún motivo para esperar que la economía argentina empiece a generar puestos de trabajo protegidos. Entonces me parece que es medio, de nuevo, este, reconocer y eh, aceptar el empleo precario que existe en Argentina, digamos, convertirlo como ya, como ya son otras propuestas que ya existen, ¿no? otros programas, pero ahora con un nombre como más, este, más lindo capaz, pero que a la vez, de nuevo, al, al quitar la radicalidad, como que desvalorizás la misma propuesta, no, Le, este, no estás planteando algo que va más allá. Sí. Por me... otro lado, ah, sí. No, no, seguí, seguí, seguí. No, importante. digamos que hay como dos elementos más Por otro lado, digamos, en el caso de la formación de los, las y los jóvenes ¿no? Que se lo propone como un mecanismo que les permitiría formarse Para insertarse en el mercado de trabajo mejores condiciones Esto obviamente tiene un presupuesto de fondo Que es que los, los jóvenes, las jóvenes no consiguen empleo Ni asalariado ni cualquier otro de buena calidad Porque no están formados Porque no tienen capacidades, no tienen conocimientos esto es cargarlos con la cumpa Bueno, con el, el problema de su falta de empleo es su culpa No es la culpa del capitalismo No es la culpa del, del, de las empresas Que no los quieren contratar No es la culpa del Estado que no crea condiciones Para que los jóvenes y las jóvenes sean contratadas Pone bueno, el, el problema En la formación de, los, de las personas Cuando ese no es el eje De la falta de empleo En, en, en, la, en, el, en el capitalismo en general Y claramente en Argentina en particular digamos. Este, Me parece que ese es otro problema digamos, ¿no? Poner ahí el, el énfasis Si vos decís yo le quiero pagar a, estudiar a personas para que estudien, porque me parece bueno que tengan mejores conocimientos, etc., me parece perfecto. Ahora, pero pensar que eso va a resolver el problema de su empleabilidad, digamos, que es la categoría que está detrás de esta, de esta noción, es un error garrafal, digamos, ¿no? El problema de la Argentina, de la falta de empleo, no es un problema de la falta de capacitación de las personas, sino que el mercado de trabajo, las empresas no, no crean, digamos, puestos de trabajo por distintas circunstancias. Y por último, en esta clave... Está, bueno, la cuestión, digamos, del empleo, del empleo, digamos, de trabajadores y trabajadoras en trabajos estacionales. Esto hace poco hubo una, una, un cambio, digamos, en, en la normativa que permite que trabajadores, en, por ejemplo, en la cosecha del limón puedan simultáneamente estar, remuner, estar trabajando en, en la cosecha y cobrar este, el potencial trabajo, por ejemplo. Que antes no podían, o sea, antes se lo sacaban, digamos, cuando entraban a trabajar en, de manera registrada perdían el beneficio. Ahora... En algunos casos, esto no, no, no es así. Pero de nuevo, eso, si bien obviamente el ingreso es un ingreso adicional, lo que hace también a la vez es validar condiciones de superexplotación de la fuerza de trabajo en esas actividades. No hay nada que, que indique que esas condiciones de trabajo, esas condiciones de remuneración en esas, en esas actividades vayan a cambiar. No hay una política pública destinada a que eso mejore. Simplemente se... se se complementa con los recursos que vienen del Estado para que los empleadores sigan pagando salarios malísimos y hagan trabajar a la gente en pésimas condiciones. Me parece que, este, de nuevo, entonces termina siendo una cosa eh, a mí se queda como medio a mitad de camino de la propuesta de ingreso universal y de esa manera eh, te termina en realidad validando condiciones de superexplotación de la fuerza de trabajo en, en, en el conjunto de la economía argentina. Sí, lo, lo que te iba a interrumpir era en, en ese momento. Tiene, hay como una política de, del gobierno de eh, tener buenos títulos, eh, ir, ir vaciándolos y que terminen en, eh, nada, en medidas a medias, justamente. No Pienso en lo que podría haber sido un impuesto a las grandes riquezas que termina uh -huh. en un aporte solidario, optativo y bla. Lo que podría haber sido una, una expropiación de Vicentín que termina siendo una intervención medio pedorra que no se termina de resolver... Nada, es como eh, mucho ruido, pocas nueces y eh, nada, en esto, pensando a 12 días de las paso, venimos 12 días atrás, informe de TN, que de cierta forma es informe donde apuntan a eh, distintos movimientos sociales, eh, por la cuestión de los planes y demás, que uh -huh. termina siendo avalado también por este sector de, de la UTEP que no sale eh, públicamente, abiertamente a... Denunciar a TN, a la persecución política que están haciendo con esas organizaciones, uh -huh. y un blanqueo de cara de bueno, no, planes sociales no, vamos con esto, suena más lindo, como vos decís, eh, y nada, termina siendo también, eh, o, o sobre todo esto, una, un, un permitir, un, un dejar hacer de un mercado laboral que negrea y del cual el Estado es, es parte de esa precarización. No es que eh, venimos de un Estado, venimos viendo salarios estatales que realmente son dignos. Eh, nada, una política muy, muy de electoral, de buenos, buenos títulos para poder tener algún debate, pero de fondo bastante vacía. Sí, lo que pasa, a lo que me preocupa más es esto, digamos, ¿no? que ponen, de nuevo, ponen el, hablan de esta discusión, el mismo ministro de Desarrollo Social... Este, la, la, la ponen en juego, digamos Están conversándolo, están está en la discusión Que no sé si se aprobará a Corto o mediano plazo una propuesta de estas características Pero que en el fondo no va a transformar La dinámica de la política social Y no crea ninguna condición Para que el problema de fondo Que es la, digamos, el hecho de que Tenés un tercio de la población argentina Que vive en, en la precariedad absoluta Tanto en términos de trabajo O empleo, como en términos de vida cotidiana que eso vaya a cambiar, porque no hay ninguna acción concreta que transforme el modelo productivo, ¿no? que altere las condiciones en las cuales se produce riqueza en Argentina, no hay ninguna estrategia donde, que, que haga que los sectores más, con más recursos, digamos, controlan la mayor parte de la riqueza social, aporten sistemáticamente más a la, a, a la resolución de estos problemas vos hablabas del impuesto este solidario, que terminó siendo un, un aporte solidario de, la, a la for, de las grandes multimillonarias en Argentina. Cuando uno lo ve, dice, bueno, una parte, un cuarto, cerca de un cuarto fue a, a, a un programa que va eventualmente a favorecer el, el, digamos, las mejoras en los barrios populares. Eso está muy bien. Pero si vos ves, entonces, un cuarto fue eso, pero tres cuartos de todos esos recursos Fueron para promover el desarrollo de vaca muerta, para promover el desarrollo de infraestructura del gas y otros programas similares, el, o sea, para promover el extractivismo. Entonces, en la práctica, la, claramente las prioridades están puestas en términos de proyectos de desarrollo, en seguir este, promoviendo este, este, esta forma de, de producción que genera precariedad laboral, que destruye la naturaleza, que contamina, este, que no crea puestos de trabajo adecuados, que tampoco permite que las personas puedan vivir de otra forma, digamos, que no sea del trabajo asalariado, pero también en condiciones mínimamente dignas, este, y, y, y, y planteando las propuestas estas, como el salario, esto que llaman salario universal, con estas características terminan lavándolo, lavando una propuesta, que digo claramente, digo una propuesta donde no sé Todo el mundo pudiera cobrar un salario un salario mínimo que es 25 mil pesos ahora más o menos. Ahí está en, en torno a eso. Este, todo el mundo pudiera cobrar, todo el mundo es todo el mundo, ¿no? Estoy hablando todo el mundo pudiera cobrar un, un ingreso de 25 mil pesos de mínimo y después, bueno, después cada quien ve. Digo, es, obviamente es un salario bajo, 25 mil pesos que no es lo mismo que 12 mil, ¿no? Que es la mitad de un salario mínimo, 12, 13 mil pesos. Este, pero una familia, dos, tres personas ya son 70 mil pesos, es otro tipo de, claro. de, de de, de, de cálculo. Obviamente esto supone, esto, bueno, hay muchos estudios, muchas investigaciones, supone re, reordenar, digamos, el sistema de impositivo de manera tal que quienes acumulan la mayor parte de la riqueza aporten lo que deberían aportar, eso es lo que no, nadie quiere poner en discusión seriamente, no seriamente, queda todo ahí como en, en medidas muy intermedias, muy mínimas, este, que, no, que no permiten, digamos, apuntalar una, una transformación tan radical. Imagin de nuevo, si, si un, existiera un programa de transferencia de ingresos de esa naturaleza, este, las cosas serían muy distintas también en el mercado de trabajo, porque las condiciones de negociación de una familia respecto a la necesidad o no de tener que ir al mercado de trabajo a, a trabajar por, cual, por cinco guitas y en condiciones terribles, eso cambiarían radicalmente, me parece. Este... Que, que por eso digo que plantear el, el Salario Universal como algo lavado para hacerlo posible, posible en el marco de, este, de estas relaciones sociales de producción, en el marco de, este, de, de esta correlación de fuerzas políticas, ¿no? que les guste, tanto les gusta nombrar a muchas de estas organizaciones, me parece que es un problema. Porque, de nuevo, al quitarle radicalidad a la, a la propuesta... Este, la, la desarma, la desarma y después cuando y después qué vas a proponer después si ya te van a decir ya tenemos allá Teresa el ingreso universal qué quieres ahora <risa> este, sí. me parece que hay un problema y el segundo problema que como para ir cerrando capaz la idea es que es que el, que tiene que ver más que también que es más de fondo en relación a lo que es el ingreso universal que supone que la mayoría de las que la a los problemas a la mayoría de los problemas sociales tiene que ver con que las personas tengamos plata Dinero, ¿no? Este, y que nuestra vida sería, se resuelve Si nosotros tenemos dinero Y el problema de esa, de esa planteo De esa solución justamente es que Muchos de los problemas que tenemos No es que por falta de dinero Sino por una organización social de, Del trabajo y de, y de la vida Que hace que el dinero sea lo único Que te permita resolver problemas sino que haya formas de organización Del cuidado, que haya formas de provisión De la salud y la educación Que sean gratuitas De nuevo Ahí estamos como acostumbrándonos y esta idea como medio como que asume que este, Todo se puede comprar y todo se puede vender y que, esa es la, y que la solución entonces es darle plata a todo el mundo Y en realidad también habría que pensar que bueno, que habría hay que reorganizar Muchos procesos de producción de bienes y servicios para que no sean comprados y vendidos Sino que sean de provisión gratuita, de provisión comunitaria Bueno, distintas formas de provisión social Que no supongan que para acceder a ellos tengas que tener plata me parece que eso como que de a poco, y en las últimas 3, 4 décadas, obviamente eso se ha ido desdibujando un poco, ¿no? Este, asumimos que, bueno, para tener salud tenés que tener obra social o prepaga, y si no tenés eso, bueno, tenés que bancarte un hospital público que está en, en pésimas condiciones porque tiene poco presupuesto Se asume que mucha gente, cada vez más, asume que para tener buena educación para tus niñes, tener que mandarlos a una escuela privada, digo, ¿no? yo no lo creo así, pero hay mucha gente, y crecientemente hay gente que cree que esa es la solución, y eso implica pagar, ¿por qué? Porque la escuela pública no tiene recursos, porque la escuela pública está destruida en términos de infraestructura, de, bueno, de un montón de dimensiones, y entonces pero no hay una discusión de fondo seriamente sobre cómo hacemos para que la provisión de salud, educación y otros este, servicios públicos sea adecuada y no sea mercantil.